El gobierno ha tenido mucho éxito en hacerle creer a la sociedad que que gozaba de algunos beneficios este, que eran absolutamente ficticios y que no eran sustentables aquella dolorosa expresión de, de les hicieron creer que podían tener esto esto esto este caló creo que algunos no entienden entonces si vos crees que sos titular de, de un derecho ficticio y que no es sustentable cuando lo perdés entendés que es natural perderlos eh, ¿qué hacer? N nunca llorar, este, nunca abatirse dar una discusión ideológica este, los derechos no son ficticios, los derechos se defienden los derechos se defienden desde las organizaciones sindicales y